Sí, la verdad que ha sido un partido, yo creo que ha sido un partidazo, ¿no? Un partido de, de poder a poder, dos equipos que, que han querido la victoria desde el principio, hemos tenido un contratiempo porque en el minuto uno ellos se han puesto por delante y lógicamente, bueno, pues ha facilitado el, el juego de ellos, es un equipo que repliega, que te espera en campo contrario, que intenta salir rápido a... a la contra y, y bueno eh, en una de esas jugadas nos han hecho el segundo y se ha puesto el partido muy difícil pero el equipo no le ha perdido la cara nunca al partido y como es habitual nosotros somos un equipo muy muy com muy competitivo un equipo que, que siempre sea cual sea el resultado juega al mismo al mismo nivel al mismo ritmo hemos eh, hemos mejorado notablemente en el segundo tiempo hemos conseguido Darle la vuelta al partido y empatarlo y bueno, la jugada siguiente nos hicieron el tercero y ya ha sido una pena porque no hemos tenido tiempo de racionar, si no hubiésemos podido incluso ganar el partido, ¿no? Con dos a dos, una jugada a balón parado, estábamos discutiendo una jugada anterior y, y nos han hecho el tercero y vuelvo a insistir, el equipo no le perdió la cara y, y nuevamente, bueno, pues hemos hecho el tercero. y yo creo que un, un empate muy meritorio que refuerza el, el nivel del equipo y, y creo que ha sido un gran partido, los aficionados que han visto el partido yo creo que han podido disfrutar de un grandísimo encuentro ¿El equipo puede ser por la entrada de David Sánchez y, y Ángel en la parte? Bueno, eh, está claro que han entrado jugadores de refresco y han aportado lo que, lo que ellos tienen, eh, no es nuevo David Sánchez en muchos partidos nos ha aportado muchísimo con su entrada Ángel ha hecho el primer gol y, lógicamente, es un jugador que, que a nosotros nos está ayudando muchísimo. Pero, bueno, la aportación de Mantecón, los que han entrado de, de inicio también lo han dado absolutamente todo. Y, bueno, quizá un partido muy, muy, muy trabado, ¿no? Ellos, eh, no sé por qué motivo, se han dedicado a, a interrumpir mucho el juego y a crear muchas tanganas. La verdad es que me ha sorprendido, ¿no? Sino que no querer jugarte... el playoff y el ascenso en un partido de vuelta aquí porque hoy parecía que estaba el ascenso en juego Sí eh, parecía, lógicamente ellos eh, luchan por por ese tercer puesto nosotros eh, hemos competido eh, como lo hacemos habitualmente y, y, y bueno, un partido que de dos equipos que van a estar en playoff, lógicamente, por lo tanto bueno, pues es la antesala de lo que puede de lo que puede ser play de ascenso a primera división Bueno, no como ensayo, sino que esto es lo que, lo que va a haber en un playoff. Todos sabéis lo que supone un ascenso a primera división y, lógicamente, los equipos van a, van a competir al límite y al máximo. Resulta que se han producido la tercera plaza para Granada, cuarta Elche, quinta Celta y sexta Valladolid, pero todavía eh, se puede quedar tercero como se puede quedar sexto en la última jornada. Sí, así es. Eh, no hay nada decidido en cuanto a la clasificación final del campeonato. Y bueno, nosotros ahora mismo estamos tranquilos, intentaremos recuperar a la gente y afrontar el último partido pues con el máximo interés. Tenemos bajas, lógicamente por tarjetas, pero bueno, intentaremos dar un buen nivel y acabar el campeonato de la mejor manera. La verdad es que a mí me ha pillado muy cerca y es una jugada que Carpio va hacia atrás y no hay ningún tipo de agresión. Y creo que en en las imágenes se podrá ver. Sí, ha habido una agresión clara de Dani Benítez, que, bueno, ha podido incluso partir de la pierna a David Sánchez, ¿no? Ha sido increíble. Me sorprenden me sorprenden las palabras de, del entrenador del, de Fabri, porque lo considero y le tengo gran estima, pero las declaraciones eh, creo que, bueno, ellos esperaban ganar y, y el verse ese empate en los últimos instantes, pues ha hecho muchísimo daño, pero, pero no, no encajan con la realidad. Ha habido una Una jugada después de marcar ellos el tercer gol, que había un jugador agrediendo agrediendo a Ángel, no sé si ha sido el lateral derecho, neón pero incomprensiblemente dándole manotazos. Ha habido demasiado, demasiada aceleración, ¿no? Entonces a desplazar a fuera de casa. La verdad es que sí, y darles la enhorabuena a las dos aficiones, porque bueno la del Granada, lógicamente, es una afición que está demostrando desde el inicio del campeonato que es una afición magnífica, que, que ayuda muchísimo a su equipo, que anima, que, que presiona, y nuestra afición ha estado de manera soberbia, no animando a su equipo, se ha desplazado nuevamente, porque el equipo está dando motivos para creer en él. Ha disputado ya los seis partidos ida y de vuelta contra... Granada, Celta y presumiblemente Valladolid, ¿eh, elegirías a uno o, de, o querrías alguno que no te tocase? No, no, yo creo que ahora mismo cualquier equipo de los que estamos ahí tiene muchísimo nivel, muchísimo talento y, bueno, por méritos propios están ahí. lógicamente, cualquiera, cualquiera de los rivales va a ser muy difícil porque, como he dicho anteriormente, todos eh, van a jugar al límite... Eh, los equipos que estamos ahí tenemos nuestras virtudes, los conocemos y, y ahora mismo elegir un rival, yo creo que, que sería faltar un poco el respeto al, al resto, ¿no? Yo creo que cualquiera es muy complicado. Nosotros eh, tenemos que seguir en la misma línea de humildad, de trabajo y, y esta es la buena línea y nosotros hemos hecho una buena temporada y como yo he dicho anteriormente, todo lo que venga posteriormente será una Añadido y ojalá, ojalá sea un premio grande. ¿Cuáles son las palabras que dice de Fabriz? Están preguntando. Las declaraciones que hizo al final del partido al Canal Plus y, y bueno, que ustedes las, las habrán oído y las pueden enjuiciar. Que están preguntando, le, pre, le están diciendo que se ha visto claramente que Cartio se ha ganado la expulsión, le dice un compañero de aquí de Granada. que yo he tenido porque estaba muy cerca. Excesivo, dice que parece excesivo creo que Benítez ha ido a partir en la pierna bueno yo no voy a entrar a discutir con ustedes ustedes lógicamente llevan la camiseta de granada y lo entiendo perfectamente perdón bueno le están preguntando los compañeros de granada si va provocando considera que el granada ha hecho más que leche hoy por las diferentes tripulcas. Tres, cuatro jugadores eh, a empujar, a coger del cuello y, bueno, las imágenes están ahí. Bueno, termina... A ver. la camiseta de Granada. Lógicamente, yo llevo la de Leite. Bueno, pues termina la rueda de prensa. En...